Muy buenos días, Pepe. Buenos días a nuestra audiencia en todo el país. El transporte público de pasajeros de nuestra ciudad de Córdoba funciona de manera normal, entre comillas. Eh, andan por las calles los ómnibus y también los trelebuses, pero... ...en la jornada de ayer miércoles... ...hubo una movilización y protesta... ...por parte de las operadoras de trollebuses... ...y también los choferes varones... ...que fueron despedidos allá... ...luego de la protesta del mes de junio... ...que paró el transporte de Córdoba... ...durante nueve días... ...no fue una jornada tranquila... ...hubo hechos de violencia... ...que nos cuenta Marcelo Marín... ...si ustedes recuerdan... ...Marcelo Marín fue quien llevó adelante... ...la lucha en estos días de paro... A allá como decíamos por el mes de junio, porque él en aquel entonces era chofer y delegado de la empresa AUCOR, sigla de Autobuses Córdoba. Estuvimos ahí en el día de la información de que ahí empezó a llegar gente a llegar al creyente, que son algunos compañeros lamentablemente eh, que son pagos por el creyente, porque el creyente le, le da algo para que ellos hagan lo que hacen, porque la no otra fue otra explicación o sea, el, estaban algunos ilegalmente despedidos y otros que son compañeros activos y otros que son, por ejemplo, algún compañero que había renunciado hace como el año pasado, renunció por su cuenta y, y ahora está el servicio su gremio, de patovica o o no sé qué de y bueno, agregaron a las mujeres cuando nos acercamos participicamente manifestándonos porque había un programa manifestarnos, llegaron y le pedieron a las mujeres, a era señora, bueno, yo estoy pegado, mucho no puedo hacer, empecé hace con como pulo me caí el piso, me hicieron pegar en el piso, me levanté Y bueno, lamentablemente, desagradablemente agradecido por los tantos compañeros y gente que, que ni, ni siquiera debuta, pero son pagos con la UTA, son 15, 10, 12, 15 compañeros, que no sé si decirle compañero no, agradeciendo a mujeres, indefensas, que estaban con niños y todo, que son las esposas del compañero despedido, a Erika Bolívar le pegaron, la compañera delegada, bueno, eso es lo que pasa sigue sí, en la puerta de la municipalidad de Córdoba una carpa, llamada Carpa de la Dignidad, que es llevada adelante por justamente operadoras de trolebuses no todas las que comenzaron esta medida de protesta hace dos meses atrás, porque varias de ellas desistieron de la medida comenzaron con una huelga de hambre y dos de ellas fueron internadas una de las operadoras fue llevada al hospital neuropsiquiátrico con graves problemas de salud mental. Las frecuencias del de paso de los colectivos no se cumple, el estado de las unidades es en algunos casos calamitoso y en Córdoba se paga el boleto urbano de transporte público de pasajeros, uno de los más caros del país. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.